Esto es un, un logro colectivo. Esto no nos pasaría si no viésemos la lucha permanente de las mujeres, la primera etapa que, de, de, una, de una investigación larga que seguramente vamos a tener que seguir trabajando para que, en, en el momento que sea,、eh, esperemos que sea pronto, tanto Paola como Milagro salgan absueltas de, de este horror, porque ellas nos mataron, ellas se defendieron.